Sí, que es Plus, que es XXL de las mañanas de lunes, miércoles y viernes, y que hoy tiene que atender en la agenda los requerimientos de un mundo que hace pocos años era mucho, muy novedoso, pero al que nos acostumbramos. Incluso hay muchas buenas partes de la sociedad que se adaptaron y se integraron a lo que es el mundo canábico. Hoy lo traemos a un luchador Del mundo canábico y de la cannabis en la Argentina, como es Pablo Alfi, bienvenido, Doli. Juan Pablo Bertolini, por acá. ¿Cómo estás, querido? Qué placer escucharte nuevamente. Lo mismo digo, Pablo, un gusto tenerte por acá y nada, picotearte unos minutos del mediodía,、eh, a pesar de tus actividades, de tu vida, de tu rutina. Eh, estamos, por supuesto, viendo desde hace rato los retrocesos que nos plantea la época de Javier Miley y compañía, y el mundo del cannabis no ha escapado a eso. Pablo, hay de hecho、eh, desde hace un buen tiempo, unos meses ya,、eh, el comentario, el run run de que se venía, se iba a bloquear la producción y, y, y la venta, por supuesto, no s o l o de semillas de cannabis, sino también De suspensiones de cannabis medicinal. Y esto un poco ha tenido su evolución y otro poco ya fue un poco desmentido. Pero arranquemos de ahí, si te parece, para después hacer foco en otra cuestión que está más、eh, ahora, hoy por hoy, en el tapete, Pablo. Sí, definitivamente, Juan, este, este gobierno、eh, gobierna, valga de redundancia, con el miedo y más allá de los dichos de b u l l r i c h sobre que iban a cancelar todas las licencias del Reprocán, que fue algo insólito desde sus dichos, en el mismo momento de la Secretaría de Salud decía que eso era inadmisible, pero、eh, te traigo información muy, muy nueva de la semana pasada nomás, estuvo Franco en el Congreso, y entre varias cosas que, que bueno, contestado preguntas de todo tipo,、eh, la diputada Galiar, Le hizo unas preguntas d i g a m o sobre s el funcionamiento del Reprocán y del Aricame y sobre todo también del i n a c e que está un poco en juego casualmente e s a institución. Y si querés,、eh, podemos desglosar un poco esas, esas preguntas.、Eh, en principio le preguntaron en,、eh, cuántas licencias estaban otor otorgadas en el Aricame. Y Dijo que tenían solo 31 licencias, pensemos que hace ya cuatro, no, tres años está el Aricame en vigencia. Y solo sacaron 31 licencias y 18,、eh, bueno, son agrícolas y 13 industriales. Y después le preguntaron sobre el INASE casualmente. Y contestó en definitiva que aprueban la reglamentación, que hace una diferencia entre el cannabis psicoactivo y el, el hortico, le digamos, el cáñamo, y que、eh, coinciden en que hay 7 licencias nada más de cáñamo y 52 de EHC. licencias, estamos hablando de genéticas que se producen en la Argentina. Y también aclara que hay 439 en trámite. Una locura. De eso se desprende que hay operadores vigentes, digamos, criaderos, son más de 600 criaderos. Y también, replica que desde marzo del 2024, a días, meses de que asumieron, se aprobaron solo cuatro renovaciones. Eso ya te habla un montón de, por eso fueron muchos números que tiré a c i al e aire, pero no, no al aire, digo, en base a, que, a la respuesta concreta de Franco, pero te da un marco así general de, de ya el estado de cosas que pasaban con las licencias hasta antes del bloqueo que, que realizaron desde el INASE para poder ingresar a su sistema. Pero ordename, Juan, p i e si por ahí me fui. No, no, está perfecto. Lo que, lo que aparenta to,、eh, también esto es que quizás lo que había dicho Bullrich y que después salieron a negarlo, es quizás、eh, la intención original del de gobierno mileísta, más este, aprovechando también los intersticios y las debilidades que quedaron planteadas de la gestión anterior. Eh, alrededor de, la, de, la, de lo burocrático y de lo inefectivo que fueron algunos momentos de, estas, de estos organismos, Pablo. Sí, efectivamente. Y también con una digamos, coartada en toda la, la información televisiva que tan, tanta desinformación nos ofrece como para hacer este, el ardid de, de su digamos, campaña. en la lucha contra el narcotráfico, cosa que, bueno, estamos hartos de decir, el Reprocán es un registro de salud. Este, cualquier narcotraficante no se inscribiría en un registro donde tenés que poner todos tus datos para decir dónde cultivar. Así que solo eso es una un efeméride que no, no tendría que existir, digamos. Tal cual, es también evidencia de que hay cosas que no se quieren saber, no se quieren aprender o no se quieren reconocer. Por eso también decimos que el gobierno de m i l a y y compañía、eh, es negacionista, negacionista de todo lo que sea ciencia. Y acá hay otra arista que es este mundo de la salud alternativa, si se quiere, pero que está relacionado con un desarrollo que se da en todo el territorio. Más de 600 criaderos, dijiste. Y por supuesto, hay incontable cantidad de personas, porque no se sabe exactamente cuántas personas o entidades se quisieron registrar, Pablo, o、oh, s í ese número está. Digo, sí, las principio... que se quisieron registrar, no las que consiguieron el registro, ¿no? No, claro. En principio, hay una cantidad de personas que en esa, en esa poca seguridad jurídica, indudablemente siguen en la clandestinidad, pero lo. lo... Lo tétrico de todo esto es que, ya con solo las aprobaciones que existen hoy en día, el i n a c e al bloquear a todos los usuarios y usuarias que trabajan con la planta,、eh, puso un cartel en el que le decía que estaban vigentes hasta el 31 de marzo, con una prórroga hasta el 31 de mayo, tiempo en el cual pueden seguir operando. Que, en analogía a la, a la dialéctica, se dice que después del 31 de mayo. No podés seguir operando. Y、eh, después especifica que los que trabajan con、eh, cannabis medicinal están tratando de darles soluciones, tratando de darles soluciones, cuando que ya en principio están fuera de la norma y solo tienen hasta el 31 de mayo para darle solución a estos 635 criaderos que el 31 de mayo vuelven a la ilegalidad. Y para colmo, e s t a en francos cuando se expuso en el congreso es, especificó que las definiciones de resolución del adicame ya en tiempos de endey dice que está enfocada en la implementación de la etapa número uno que ellos nombran que abarca s o l o la producción de semilla grano y fibra de cáñamo o, de, o sea no psicoactivo Entonces ellos mismos te están planteando que t aricame en una primera instancia no va a darle importancia a las semillas de alto THC、eh, psicoactivo con valor terapéutico medicinal, por ende no solo está destruyendo la industria, que todos esos criaderos no pueden volcarse al, a la industria hortícola del cáñamo, son este, dos cultivos completamente distintos, en los cuales una empresa no se puede adaptar. Por algo decidió ir por un,、eh, bueno, un concepto de invernadero este, donde se t r a b a j a en condiciones controladas para tener una medicina de calidad. Todas esas personas quedan en la ilegalidad con el detrimento del, del sistema de salud, que ya está tan vapuleado con el r e p r o c a n literalmente este, parado desde hace... Árbitro, Hay también una imposibilidad que es la de pensar siquiera cómo la utilización del cáñamo industrial en este modelo de Argentina que no tiene programa de desarrollo, ni programa industrial, ni programa de trabajo, este, podría ser posible. Sobre todo cuando、eh, te tenés que transformar, te tenés que hacer semejante adaptación, ¿no? de, de hacer una producción、sí. que con pocas plantas puede concentrar. La producción de determinada cantidad de aceites medicinales, pasar a una cosa que es más extensiva y que tiene que ver con los usos industriales que pueden tener las fibras del cáñamo. Sí, exacto. Incluso este, muchos se asombraban cuando las licencias hoy en día para plantar、eh, cáñamo son gratuitas hasta 50 hectáreas. La gente dice: ¿pero cómo te van a dar este, una licencia? Es que por menos de 200 hectáreas. El cáñamo no es redituable en ningún concepto. Bajo ningún tipo de, de industria. Entonces ahí empezás a entender también por qué es la supuesta, digamos, bondad de esa licencia. Tal cual. Ahí está también, porque por ejemplo en una chacra experimental podrías hacer un cáñamo para ver qué, qué utilización puedes dar o qué tal anda el rinde en determinada región. Pero estamos hablando de un proceso que no parece tener que ver con una salida. Eh, digna, legal y creativa alrededor de la cuestión que por ahí es más central y de fondo, que es el cannabis medicinal. Finalmente, hay también un, un mar de dudas alrededor de las informaciones que van y vienen, como lo que estoy leyendo ahora en el diario de Tandil, que bajo el título Aprueban la compra legal de semillas de cannabis en Argentina,、eh, aparece como información del boletín oficial que desde el martes、eh, 5 de julio, bueno, mira, aparecía como con otra fecha. Es, es sin lugar a dudas de otro, de otro momento. Este, nada, esto de que no hay certeza de lo que va a pasar en el futuro y todo hace pensar que este, habrá quienes finalmente se sienten más、eh, entendidos o más seguros, Pablo. De que al final no había que haber estado en el registro, que ahora eso se te vuelve en contra, porque te transformas en ilegal, pero además el Estado, cuando quiera, te puede llegar con una inspección en los términos que se le ocurra, este, total ya sos ilegal, y hay un registro en donde está la data, los nombres, los apellidos, las direcciones e incluso el tamaño de los emprendimientos a lo largo y ancho de todo el país. ¿Cuál es el futuro? Inmediato o todavía es muy pronto para saberlo a ciencia cierta, Pablo? Mirá, la realidad es que estamos en el peor momento del cannabis en la Argentina. Como vos bien decías, hasta hace unos años, aunque sea teníamos certezas, éramos todos ilegales. Entonces planteábamos de qué forma salir de ese oscurantismo. Hoy, como bien decís, incluso el aricame ya cobró un canon por las licencias. De renovación de este año. O sea, si ellos mismos cancelan a partir del 31 de mayo, tendrían que devolver toda esa plata porque si no estarían haciendo otro caso libra, pero con un estamento, un instituto estatal. Algo muy loco. O sea, están robando este, el canon de las licencias cuando después en mayo te las cancelan. La realidad es que estamos muy complicados. El, este, vamos a, a judicializar,、eh, como siempre de alguna forma se hace n estos casos, como una de las formas para、eh, empezar a, a, a poner los pies sobre la, la contraofensiva. En definitiva,、eh, Cainca, que es bueno, este, de criaderos, una,、eh, reúne a criaderos, presentó una medida cautelar. Que bueno,、eh, hay muchos motivos en l a s que extiende la medida cautelar que ya、eh, en algún punto dieron una, una resolución que no es tampoco muy acorde al movimiento canábico, porque hace hincapié en que la ICAME s quien tendría que resolver esas instancias y no la propia, este, el propio i n a c e Y en cuanto al ReproCAM, estamos un poco en el mismo criterio. Lo bueno es que en estas, en estas exposiciones que hizo Franco、eh, dice que se ejerce un control riguroso, pero no se establece una oferta específica de formación.、Eh, dicen que, que se deba considerar o recomendarse por encima de otra, mientras que diga que es una maestría o una diplomatura, ya cualquier diplomatura o maestría serviría para bueno, estas diferencias que tuvimos con los médicos y médicas que pueden recetar. Y por más que el Retrocan en sí mismo no esté funcionando, casualmente en, este, también en esta exposición que hizo Francos, expuso todas las ONG que estamos habilitadas hasta abril del 2025. Y por ejemplo, yo puedo hablar por Buenas r a í c e s que es、eh, la asociación que presido. Estamos autorizados, por más que nosotros hace un año no podemos vincular este, usuarios y usuarias que quieran y estén en el Retrocan. Entonces, de alguna forma. Esa validez jurídica que ellos este, muestran este, con una falta de, de criterio absoluto, nosotros la tomamos como este, lo que somos: canavicultores y canavicultoras que estamos al servicio de la salud pública y va a ser muy difícil que eso lo derriben, incluso de n u e v a costa de nuestra libertad. La verdad es que es bastante deprimente porque sabemos que los procesos judiciales. Bueno, no, no necesariamente van con la misma celeridad a la hora de encarcelar y perseguir a alguien que de pronto aparece en el radar de las ilegalidades, como el otro, el del reclamo, el de los derechos, el de las asociaciones civiles o las organizaciones no gubernamentales que incluyen a. Institutos gubernamentales que han estado trabajando en el mundo del cannabis para garantizar de alguna manera el acceso al cannabis medicinal de los usuarios, como decimos normalmente. Esto, Pablo, vamos a tener que seguir develándolo en el futuro y viendo a pie juntillas, digo porque es un verdadero mundo, una cantidad de personas y de asociaciones. Que están entrando ahora en una media sombra, pero que van a terminar en la oscuridad de la ilegalidad porque tampoco hay alternativas, sobre todo cuando el sistema de salud pública empieza a resquebrajarse y a caerse de a pedazos.、Eh, te pido solo una última reflexión para que las personas que no son usuarias del de cannabis medicinal o que lo conocen de nombre nada más, Este, reflexionen un poco acerca de este retroceso que nos acerca el gobierno de Javier m i l e i c ó m o cre, crees que sería、eh, si se tratara de una planta que no fuera cannabis,、eh, teniendo en cuenta que hablamos de una necesidad、eh, directa ya de un montón de personas que、eh, se acostumbraron a incluso producirlo en sus propias casas al aceite de cannabis? ¿Cómo sería si fuera otra planta, Pablo? ¿Qué crees que pasaría? Indudablemente,、eh, esta hermosa planta viene a derribar un montón de intereses comerciales muy fuertes que van en detrimento si esta planta creciera como un tomate o como una albahaca. La realidad es que el mundo, la humanidad, hoy en día más que nunca necesita de esta sagrada planta, lo necesita para dejar de depravar. El ecosistema la necesita para poder elevar un poco su conciencia entre tanta este, sobreinformación que nos aplasta cerebralmente, la necesita para alimentarse. El, la humanidad necesita esta bella planta. Este, sinceramente, sería un mundo mucho mejor si fuera una planta más como conocemos. Y la realidad es que da mucha pena que habiendo. Transitando transitado tanta política, tanta calle, para lograr las dos leyes que tenemos que nos empoderan, la 27350 y la 27669, no podemos dejar que estos trasnochados, con un accionar que es completamente infundado, arbitrario, que viola cualquier ley de procedimiento administrativo,、eh, no, nos, nos quiten derechos y garantías constitucionales que hasta el mismo. Incluso la misma ley este, nos promueve, así que o de sobrinidad civil o la libertad de estar no de planta. Gracias, Pablo, que tengas muy buena jornada y volvemos este, con esta temática pronto, espero, porque ojalá haya novedades y、eh, vayan en otra dirección. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está Pablo Alfi, que es uno de los militantes, uno más de todas las personas que en la Argentina militan cultivando una planta que se transformó en, una, en un capital medicinal de toda la sociedad, pero sobre todo de la tercera edad y de las personas con enfermedades crónicas.